Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Denuncian hacinamiento en la comisaría seccional tercera de General Pico. El defensor penal Walter Bacaro sostuvo en periodismo turno mañana que hay 40 detenidos cuando la capacidad máxima es de 21. Yo tenía una persona detenida que tenía prisión preventiva. Uno de los familiares me viene a ver que estaba durmiendo en un pasillo en el piso y era permanentemente pisado por otros detenidos que había en el lugar. Por lo tanto, solicito un informe. Del informe surge el propio informe que pone la palabra hacinamiento, que tenían una superpoblación de, en un lugar que tenían 40 detenidos cuando el lugar era para 21 Y así se inició un avias corpus colectivo y correctivo para eh, sanear la eh, digamos el, el estado que esté correctamente de, con todos los derechos y, eh, que le corresponden a, a los detenidos en, en las cárceles, o en este caso en la comisaría tercera de esta ciudad. La cooperativa Bella Flor lleva adelante el programa Macachín Recicla. Jesús Amengual, integrante de la cooperativa, contó en Radio Kermés que no solo brinda soluciones ecológicas, sino que también trae beneficios económicos. La cooperativa Bella Flor desembarcó en la localidad de Macachín eh, específicamente el día 24 de marzo para empezar con las capacitaciones y previas charlas obviamente con el ente municipal para poder desarrollar un programa integral de gestión de residuos sólidos urbanos. Eh, la localidad contaba con una planta, contaba con la maquinaria, no contaba digamos con la mano de obra facultada como para poder desarrollar eh, la tarea. Es la tarea que hacemos nosotros que es separación y después bueno, comercialización de los materiales reciclables. Eh, los primeros meses de, de la actividad en el pueblo fue, como te decía, capacitaciones en las instituciones educativas, eh, centro de jubilados, jardines maternales con, lo, con los padres, obviamente, de los nenes. Y desde de, de ese punto pudimos partir para poder iniciar una buena política de separación en origen, eh, donde la mayoría de los habitantes de la localidad han adherido al programa. El subsecretario de Industria, Comercio y Pymes, Silvano Tonelotto aseguró en periodismo turno mañana que el empresario, dueño de la marca John Fuss, todavía tiene interés en instalarse en La Pampa En referencia a todo lo que es inversiones, siempre llevan un proceso mm. y obviamente de tiempo y demás Nosotros venimos hablando con lo que es los fabricantes de John Fuss del mes de, de julio o junio por ahí en un contexto que, como decís vos, es adverso. Sí, nosotros seguimos periódicamente los contactos con, con la empresa, sí hemos manifestado constantemente el interés, he trabajado distintas propuestas, y lo que sí estoy en condiciones de afirmarte es que sigue estando el interés de erradicación en lo que es la provincia de La Pampa. Ese interés está intacto. Sí, como toda inversión, lleva ese proceso de evolución, y ellos están mirando actualmente la evolución que está teniendo la economía y el proceso de estabilización que se pueda llegar a estar dando.